Ya empezó. Suben sí, asociados. En calcio y asociati. Y ya empezó. Sí, Muy asociado, asociados, ¿viste? ¡Voy, el volumen que los palantes revienten Gerardo en el ambiente y toda hembra caliente Hola, hola, hola Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos A esta nueva edición del podcast de fútbol Y asociados Y no es es cada... en miércoles 25 de julio Bueno, ya prácticamente es 26 Estamos grabando En el día en el cual se celebra La fundación de la ciudad de Santiago De Guayaquil Gerardo fama. Y poniendo un ilustre hijo de esta tierra porteña, musicalizando nuestro programa. Y hablando del manejo, vamos a topar ahí un tema de interés general. Pero primero vamos a pasar con los deportes. Les voy a dar la bienvenida a mi compañero. Yo soy Edison Guapazambrano y aquí dando los controles y dando su... Excelso conocimiento futbolístico el señor don Sebastián Calero, ¿cómo te va? Ah, sí, es de ir, ya estoy aquí. Y como no, les saludo a todos ustedes, amigos, amigas que nos escuchan semana a semana aquí en Fútbol y Asociados. El podcast... Y me levanto bien parado. Estamos listos para comenzar... Primavera en el verano. Le recordamos que este podcast llega gracias... Al aguante de Metal War. Si porque Metal War es asesoría en software y hardware. Siempre Metal War. manejando. ahí manejando. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Manejando. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-829096. Fútbol y asociados. Es momento de irnos con los titulares, Eddie. Y regresamos. Amarra el cinturón, prepárate, despegamos. Agárrate, no te asustes, que recién aceleramos. Ven a hacer para que... Barcelona arrancó su participación en Copa Sudamericana. Vamos a hablarle de este duelo que enfrentó a Deportivo Táchira y el ídolo de la Astillar. Un partido horroroso, pero un resultado bastante bueno, se podría decir, para el cuadro amarillo. Asimismo, vamos a hacer un recorrido de lo que viene siendo esta Copa Sudamericana. La otra mitad de la gloria, como nos lo suelen vender. Y vamos a revisar los posibles rivales de Barcelona, aunque todavía falta por jugar el cotejo de vuelta del mismo modo hubo campeonato nacional en esta fecha de miércoles emeleg de momentos puntero, partidos muy emocionantes, alternabilidad en los marcadores y en un torneo nacional que realmente no sabemos qué mismo puede suceder Pero también hubo fecha de fin de semana, el show de Narciso Mina y sus cuatro goles, el empate entre el técnico y el wow, MLEC. La Serie B también acaba de definirse, vamos a hablar de los grupos de Serie B. Se vienen también los Olímpicos y un poco más de deporte internacional. Es tiempo de comenzar entonces con fútbol y asociados. Infotainment. Rico. Suave. Rico. Suave.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 Rindiéndole Yish. homenaje a Guayaquil cuando son 187 años. No, no, ve, no seas María Sol Corral, ve... Cuántos son no sé. Es bien. fundación la fundación son cuatrocientos y pico a ver suma resta multiplica divide cuatrocientos setenta y siete años de fundación de Santiago de Guayaquil Independencia es otra cosa y esa nomás van ciento noventa y algo. Ah claro eh, la Independencia sería. Sí ¿no? para porque... verás que fue es que son la... dos fechas diferentes perdón sí soy parte de esa confusión eh, generalizada. Eh, vos no viste el el tweet de, de nuestra ilustre concejala y vicealcaldesa María Sol Corral tan bella toda ella, pero ni se tanto manda, bella, se no me... sé, no Dependerá no, de para si sí es guapa, loco, claro si sí fue Miss, Miss de Ecuador hace fue, pero lo fue, no, no, si sí es guapa eh, la cosa es que manda por, precisamente por Twitter eh, felicidades en sus 170 años de fundación, marchó ya fue objeto de burla toda la mañana del miércoles 25 y bueno, si sí, eso, eso te, te hace ver que realmente tienes que estar súper súper atento cuando eres personaje público y, y no tanto al momento de publicar algo en las redes sociales, la gente está para el hachazo siempre, es, eso es un hecho, como como en el capítulo de los Simpson en Japón, loco no no premiamos conocimiento, sino que castigamos la ignorancia y es así la gente ahora, bueno eh, íbamos a hablar rápidamente ya que habías puesto el tema de manejando eh, y este asunto que atañe a la gente en nuestro país, eh, las nuevas normas, aunque ya, ya no era, no son tan nuevas, sino que le adicionaron unos castigos un poquito fuertes. Rico. No, no, nada ricos o sea... <risa> sí, a ver, rapidito. Rica la cuestión la es la siguiente. Los límites de velocidad eh, son... Desde mi perspectiva, explícanos, y hablo como conductor, un poco desquiciado. explícalo, por mal, favor, totalmente que eres 50 kilómetros por hora en el casco urbano, avenidas y vías accesorias, digamos, en preferenciales incluso. Y en lo, las que son autopistas dentro de Quito, eh, acabo de ver una publicación, son 70 kilómetros por hora. O sea, la General Rumiñahui, por, por ejemplo, ejemplo, 70, 70. kilómetros por hora. La Simón Bolívar, hasta 70. Vías que tienen tres carriles, incluso. Yo tenía entendido que eran 90 kilómetros por hora. 90, entonces, sería ya las las las interprovinciales. O sea, una LOAC Santo Domingo. Siempre y cuando no te tortes en las curvas, ¿no? Pero la cosa es que... Eh, sí. Y yo desde, yo que soy más peatón que, que, que, bueno, yo soy peatón, así que en teoría me vale el tema de, de las, de las multas estas, pero no, es terrible, eh, es terrible porque desde mi punto de vista ha sido los nuevos castigos muy mal planeados, porque hay sitios, pues en la ciudad de Quito, ciudad, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en Quito, con avenidas anchas y que la cosa es que esto sirva para trasladarse rápido. Qué sé yo, la Galo Plaza es un gran ejemplo, eh, desde el sector de Labrador hasta acá, Carcelén. Es una vía precisamente expresa en la cual eh, poner un límite de 50 kilómetros por hora es ridículo. Eh, casos como, el, no sé, la Avenida Occidental, eh, la misma Simón Bolívar, bueno, que se supone que es periférica. Eh, no está bien el, el hecho de los 50 kilómetros por hora, pero el, el gran agravante es que se supone que entre 50 y 60, si te pescan en 52, te ponen una multa. Okay. Pero si te pescan pasado los 60 vas preso, uh -huh, y eso es increíble. Oye, yo, yo que, que yo sepa en ningún país te, te meten a cana por exceso de velocidad. O sea, multas fuertes, sí. Bueno, Yo como conductor ahora sí te expongo mis puntos de vista. Número uno y como eh, ira de eh, señor expositor de la ira de carretera. De, de <risa> bueno sí yo soy yo sí acelero tengo que reconocer eh, he tenido con mi hermano hemos estado conversando al respecto ambos somos eh, dos Irrescible. personas que conducen rápido bastante rápido la verdad. Y que, bueno, estuviéramos presos, pero desde hace rato y en innumerables sí, ocasiones no hubiéramos ustedes. salido nunca de la cárcel, creo. En fin, estábamos pensando y llegamos a la conclusión de que está muy bien, ¿no? Muy bien que te pongan los límites, que te hagan que, respetar los límites. los, los lo, ¿Cómo es esto? Los radares. Sí, todo sí, está bien, está bien. Y, porque ah, sí. al fin y al cabo, todo este tipo de regulaciones pueden terminarte salvando la vida, así como un conductor animal y que pone desaprensivo, 140. ¿no? Hay gente que es animal y que pone 140 en la 12 de octubre, por ejemplo. Terrible, sí. Bueno, así pasa todo. todos pero... los que aceleramos alguna vez. Pero... En fin, pero eh, de todas formas me resulta muy incomprensible la, o no, no entiendo a qué... No sé, con qué fundamento se fijan los límites de velocidad. Porque 50 kilómetros por hora, puedo decirlo, mi automóvil, un modesto vehículo eh, no es de un gran cilindraje solo al pasar a segunda marcha ya llega a 50 kilómetros por hora es decir que al momento de poner tercera yo ya estoy infringiendo la ley entonces tendría que ir más o menos entre tercera y segunda yo en mi automóvil y, y, así y, bueno. y a mí me ha tocado eso no me parece que es muy poco El hecho de demorarme el doble para llegar a todo lado también me molesta. No entiendo bajo qué parámetros se fijen esos límites de, de velocidad. Contigo estábamos conversando hace un momento que parecería mucho más lógico que en vías más cortas. Tú decías, casco, dígase una colonial, Juan Leomera, una, Juan Leumera, una Roca, ese tipo de vías accesorias más cortas, más pequeñas. Aquí, se, se establezca que es barrio residencial. Claro, barrios y residenciales. Por... Eh, y por residencial quiero decir donde vive gente, ¿no? Porque no es nada niñado este lugar, pero la, la cosa es que, claro, en, en calles, sí, calles más pequeñas, vías accesorias, como tú dices, 50 kilómetros por hora está bien. Aquí, Se nos por aquí ocurría, ¿verdad? Gente, Ahí en lo que conversábamos. Por aquí pasa mucha gente, mucha gente camina, cruza, etcétera, y, y sí, es lo mejor, pero para Para una 10 de agosto, para una 6 de diciembre Y bueno, a unos 70 habla... kilómetros estaría bien, ¿no? Sí, pues una avenida de la prensa, sí. occidental Imagínate. Parecería bien 70 y, y definitivamente en una vía de alta velocidad A mí mi criterio es que por lo menos unos 110 estaría muy bien, o sea, es una velocidad muy manejable Al fin y al cabo, la gente que le gusta ir más despacio, va más despacio. Lo único que sí hace es a los desaprensivos que aceleramos mucho, limitarnos. Y eso está bien, pero parece que sí hay que revisar un poco los los límites. Porque si realmente todos fuéramos a 50 kilómetros por hora en la ciudad, el caos sería interminable, me parece. Sí, eh, yo... No, no es parece... lo. Yo puedo decir que en estos días saliendo por la ciudad eh, pareciera que un balde de anestesia pusieron a, a Quito pues, estos nuevos límites. Y, y claro, el miedo de la cárcel hace que obedezcas porque obedezcas, que, que igual me parece absurdo que tengas que ir preso por, por este asunto. Bueno, me parece eso es una... algo fundamental lo que tú señalas, ir preso por infringir un límite de velocidad. ¿Cuándo y de cómo y por qué? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá? Y bueno, oye, yo, yo creo que por último sería, ¿sabes? Y yo poniéndome ya bien paranoico y suspicaz, yo creo que sería un pretexto para agarrarles, por ejemplo, a los acapintas o cosas así. Este clase de delincuencia súper organizada, con el pretexto torpe de que es, pa, se se pasaron de velocidad más presa y de pronto, uh, así, bueno, ojalá fuera así, ¿no? Pero ya es lo cubrar demasiado y demasiado a nuestro favor, ¿no? Eh yo creo que finalmente son medidas tomadas muy al apuro no si se ha estudiado bien yo creo que debería regularse eh, con más especificaciones en avenidas deberían cambiar eso cambiar a una velocidad un poquito más un poquito más decente no yo creo que eso de los setenta sería bien para un Amazonas para un 10 de agosto etcétera etcétera para la Juan de era Reina Victoria Casco Histórico eh, barrios Carcelén la Luz la Kennedy Eh, Visa, Flora, etcétera, los 50 kilómetros por hora estarían perfectos. Ojalá nos doy. <risa> eh, eh, eh, como tú dices, es algo que se salió más bien al apuro, ¿no? Al calor de los hechos, de los accidentes. Lord, cierra la boca, por favor. Que hay gente muy imprudente en Ecuador, sí. Que regalan las licencias aquí también. Y que realmente los más grandes accidentes han tenido como principales actores a los transportistas masivos, buses urbanos de servicio Uf, público, también provincial. es cierto. Y te preguntas qué pasa con los GPS supuestamente que se iba a poner eh, para monitorear toda la velocidad de todos los buses en ruta y monitorear tiempo de llegada y de salida. ¿Qué pasa con eso? Realmente nada. Es como es, más es... o menos una cortina de humo y a la final quienes parece ser... O a mi criterio serían los principales implicados y los que mayores responsabilidades deberían eh, llevar en este caso, no se hace nada. Normalmente tiembla Qué la bravísimas. mano cuando hay que meterse con este tipo de Cuatro. gremios, Cuatro. que muchos llaman mafias, por cierto, tan organizadas y grandes es y que pesadas, es como de los eh, eh, transportistas hemos visto miles de veces que en este país que el transporte público tiene todo el poder para paralizar y que tiene un poder de negociación increíble con presidencia, alcaldía, etcétera, etcétera eso sería, y, y quien se meta con ese poder mil respeto realmente, porque nadie nadie lo ha logrado ni este panita que es de hecho que, que muchos lo catalogan como bravísimo que es nuestro benemérito señor presidente, ni ese ha podido en fin Eh, ya ya pudiste descargar tu ira Yo creo que te va a tocar comprar un puchín o algo por el estilo Para soportar el tener Que ir a miserables 50 kilómetros Por hora Bueno, o lanzarte de concejal, pana pero... <risa> pero es a nivel de Ecuador, ¿no? Claro, es a nivel de Ecuador Ya diputado, no creo que te pare en bola hasta concejal nomás eh, Bueno, el vamos con el no Fútbol, siquiera... ahora sí ya ni siquiera tesorero del ni vocal curso, de aseo ni vocal de aseo así sí, que manero. difícil le veo en fin vamos, <risa> vamos ahí de sí, manera loco de en fin, sí, manera eh, en en otro arte eh, eh, <risa> bueno vamos vamos con el fútbol el vamos Táchira el fútbol. y Barcelona igualaron 0-0 inicio de la Copa Sudamericana eh, partido que obviamente nos interesa a nosotros como conocedores y analistas del fútbol ecuatoriano y para la afición en general un partido yo yo personalmente no lo vi mucho yo tuve y estuve muy ocupado con lo que es la fecha del campeonato ecuatoriano pero de lo que pude sapear observar fue un partido feo en una cancha fea y que el resultado en toda esa fealdad de todas maneras le sirve a Barcelona puesto que se jugó de visitante te cedo toda la palabra entonces este juego los principales apuntes que yo puedo sacar de de este de este juego es que no sé Barcelona se nota todavía como si estuviera debutando totalmente en, en un torneo de este tipo, no sé si tú... le vuelve a agarrar de nuevo, ¿no? Porque... sí, es como si, si, si de cero fuera Barcelona, y es que la mayoría es que... de su plantilla no ha jugado, pues Copa Libertadores, Copa América eh, Copa Sudamericana, y etcétera, etcétera la presencia en el siglo XXI de Barcelona en torneos internacionales ha sido escasa y de sus jugadores también así es eh... entonces yo noté Noté también bastante que hay, había nerviosismo, precaución mucha precaución, Barcelona en pro de un resultado, Costa se sí ha sido bastante resultadista pero ha sabido combinar también mmm, por momentos buen juego, Barcelona normalmente topa bien. Ahora, ¿qué pasa? El una imposible. cancha realmente Espantoso. horrorosa, terrible, Espantoso. una vergüenza completa. Eso es una vergüenza para, completa. Para un torneo internacional, definitivamente. Yo, yo creo que ninguna cancha en nuestro país, ni, ni las de Serie B, están tan maltrechas como, como presentó la del Pueblo Nuevo de, de San Cristóbal. Y así con todo invierno y, y manuchados y arjonas en, en el Atahualpa. No, nunca hemos tenido algo tan... Uh, ...tan deplorable... ¿lo? ...sí es totalmente cierto... ...y entonces... Es, ...es sorprendente también que un estadio... ...tan bien edificado... ...tenga una cancha tan mala... ...cierto... ...sí porque claro, las instalaciones son hermosísimas... Pues ...dentro del planeo... La, ...la planeación de renovación de estadios... ...que fue en la Copa América de Venezuela... Dos, ...2007... Pero claro, de, de darle también una manito de gato a la cancha de Ser y, y realmente, bueno, eh, dejemos de hablar de la cancha. Todo ya hemos dejado muy en claro que era pésimo el estado de la misma. Y ahí el y... juego el juego de, de este equipo de Táchira, parecido al de la selección de Venezuela, te decía. Feo. Feo, horrible, no dejaba jugar. Muchísima patada. ¿Cómo pegaba? Entonces Barcelona tampoco podía figurar, tampoco podía jugar bien debido a que pobre eh, Matías Doyola recién mucha salido patada, de... mucha patada a Rúzbel a Matías Doyola cuando entró Díaz, Barcelona también luego cayó en ese juego brusco y terminó haciendo faltas y le amonestaron una gran cantidad de jugadores toda la media cancha terminó prácticamente amonestada, en el cuadro del Táchira también muchas amonestaciones en el primer tiempo y esto ya para ir más o menos en orden Barcelona proponía manejar bastante el mediocampo, se hacía una línea de tres, se buscaba mucha salida con Ruz Beloyola y en efecto Barcelona empezaba a cortar muy temprano todas las intenciones ofensivas del Táchira que eran pocas y muy poco claras, era muy fácil controlar cualquier intento del equipo venezolano y Barcelona se acercó unas dos o tres veces al arco rival, esto... Se vio bastante truncado debido a que no le podían habilitar bien ni a Mina ni a Ferreira, sin embargo ellos topaban mucho el balón, estaban muy participativos. Les pitaron alrededor de unos 3 o 4 fueras de juego debido a que estaban, insisto, muy metidos en el juego, pero Barcelona lucía bien. A partir más o menos del minuto 20 empieza a probar de fuera el Táchira. Y al ser ellos conocedores del campo de juego, hacen la lógica, patean de fuera, ponen pases largos a Escalada, que además lucía inspirado y con todas las ganas enormes de marcarle a Barcelona. Claro, con, será. El, con el morbo <risa> ese de que Bar Escalada aquí le hizo goles a Barcelona, pero con la camiseta que le dio su gana, con ML con Quito, con Manta, etcétera Sí, entonces y se lo bueno. notaba totalmente ganoso, pero... Cuando lo tenía que encarar a campos impasable realmente, cuando era erazo, de igual forma muy aplomado y no era mucho lo que generaba el Táchira, incluso recuerdo alguna jugada de Barcelona que dispararon a arco y toda la cuestión fue anulada por posición adelantada y así transcurrió el primer tiempo sin mayores emociones, un juego estancado, lúgubre, eh, pocas emociones, insisto, de ahí regresamos a la segunda etapa, no hubo cambios, Barcelona se la seguía jugando con el chico grueso en medio campo que lucía nervioso, empezó a dar patada, empezó a dar patada y había otros elementos también que, que lucían nerviosos, entre ellos yo podría manifestar, podría manifestar por ejemplo que el... el El hombre que tuvo una buena actuación este fin de semana como Matamoros... ...no pudo mostrar todo lo que tiene en su repertorio... ...porque se nos le notaba un poco perdido... ...creo que era uno de los nerviosos en, en, este, eh, en este juego. También podría decir que en la otra parte... ...los que lucieron más aplomados fueron Vanguera... ...que en el segundo tiempo fue un poco más exigido en pelotas paradas... ...salvo algunas... Y Jairo Campos también un baluarte, completamente un baluarte Matías Oyola de buen trajín Y adelante el incansable Bello Mina Incluso por la transmisión internacional fue resaltado y ellos lo celebraron Pero ellos incluso re, re, resaltaban el hecho de que, no podía, que, que Narciso Mina buscaba llevar por bajo y Buscaba hacer la gambeta, la finta Pero el estado del campo de juego era tan nefasto que eso le impedía Terminó entrando días al cambio. le cam... Justamente le cambió la cara a Barcelona. En el rival Táchira también cuando ingresó el maestrico González. También se volvió más ofensivo el, el equipo local. Sin llegar a sobrepasar a Barcelona. Realmente Barcelona pudo haber ganado este juego. Hubo al menos dos disparos. Tras unas salidas del portero local con el periódico. A cortar tiros de esquina. Que Mina y me parece que fue el defensa central Jairo Campos fue tuvieron unos rebotes frente al arco que los mandaron por encima del travesaño una excelente habilitación también hubo para Mina, recuerdo en el segundo tiempo que no la pudo definir la mandó a las estrellas la había puesto yo en el en el reporte eso ya fue por minuto 89 sí, ya, ya, ya casi sí por acabar el partido. juego como te digo no hubo No hubo la posibilidad de que Barcelona concrete, aunque sí tuve más chances creo yo que el mismo local. En todo caso un juego lúgubre de parte y parte, se lo notaba a Barcelona nervioso, ya te digo, excepto algunas honrosas decepciones que te mencioné. Otro que por ejemplo estuvo aplomado fue Díaz cuando entró, Oyola, Roosevelt Oyola me sorprendió, los dos Oyola tuvieron un buen partido, sorprendieron. Mucha personalidad eh, Ruzbelo Loyola tuvo una posición más ofensiva De lo que veo Por lo que Estuvo fue línea de tres. volanteando Y en esa línea de tres Quien sí equivocó en algunas ocasiones Fue Pablo Saucedo Fue Pablo Saucedo Y Brian de la Torre también salió de titular Poco a poco Fue también aflojándose Se lo veía igual nervioso al principio Pero sobre el final del juego Ya empezó a mostrar calidad Velocidad, desborde pero fue poco lo que aportó entonces como te digo ese fue el problema de Barcelona seguramente para una siguiente presentación es decir en la revancha si estos elementos asimilan bien esta primera salida podrá mostrar parte de lo que realmente tiene para dar este cuadro de costas que se trae un punto valioso hubiera sido bueno por ejemplo marcar un gol de visitante empatar con esa lógica siempre te trae beneficios ya sabemos que en caso de go empate en goles y puntos se aplica la ley de mayores goles de visita eso es bueno un eh, poquito no peligroso ahora, porque ¿no? el 0-0 no es, no es eh, un resultado Queda totalmente abierta eh, es, diría es el el mejor de los peores resultados para un para un cuadro local que te saquen un 0 por 0 pero Barcelona tiene un mm, mejor fútbol, lo hemos visto a nivel local y creo que que en su casa podría sobreponerse al Deportivo Táchira que como tú dices como lo ha dicho la prensa internacional y, y con lo poco que yo vi no tiene mucho mucho juego buen juego ofensivo, buen toque, algo que te inspire decir que va a buscar el partido y, y con eso sería un escenario favorable para Barcelona, eh, déjame decirte yo creo que Barcelona como viene armándose, como si ya va recuperando sus jugadores y demás Eh, me parece que podría dar un par de pasitos más adelante en Copa Sudamericana, porque vi el, el juego entre Tacuarí y Cobreloa, que es, podrían ser los rivales en siguiente edad, obviamente primero tiene que pasarle a Táchira, y ya pasando, tam, eh, dicho sea de paso, a la revisión del inicio de esta Copa Sudamericana. Fue un partido súper discreto. Esto se jugó allá en Paraguay, venció el Cobreloa 1 por 0, y... Sí, realmente dos equipos que mostraron para mí muy, muy poco. Por ahí Cobreloa, con mejores valores individuales, pudo desde la media distancia sacar este resultado, pero yo creo que puede avanzar más adelante. En octavos de final se podría medir con un brasileño y ahí sí sería más difícil la cosa. Entonces, sí, te decía que la Copa arrancó con... Danubio 0, Olimpia 0, un juego también bastante discreto. No se anotaban goles hasta que llegó el, el siguiente juego del día martes. Tacuarí 0 cobrelo a 1. Después, eh, en la jornada de miércoles, el Liverpool de Uruguay le venció 3 por 0 al Universitario de Sucre, con, poniéndose en buena ventaja. Después Táchira 0, Barcelona 0. La próxima semana debutarían entonces el resto de equipos ecuatorianos. El el 31 de julio, el 31 de julio debería ser si sí, Emelec recibe a Universidad de San Martín, el 1 de agosto el Deportivo Quito al León de Huánuco y el 2 de agosto tiene que irse de Liga de Loja hasta Monagas para jugar contra contra el bueno, no es de ser Monagas la ciudad, o sea, irse hasta Venezuela para enfrentar al Monagas. Esto es en Maturín. Eh, bonito estadio también Ojalá que también, esté, que también esté bonita la cancha Y no como, como la de Táchira eh, Sí es, sería, sería Maturín jugamos contra Brasil Me acuerdo en sí. Copa América de... Sí, sí, contra fue... Brasil Nos enfrentamos en esa cancha Que nos fue pésimo Bueno, bueno eh, eso con la Copa Sudamericana Vamos con una pequeña pausa musical Porque ya tenemos que regresar Con el torneo local Vamos a escuchar estamos ahí con música ecuatoriana y artistas principalmente identificados con Guayaquil con la ciudad homenajeada el día de hoy vamos a algo con algo de decacetes me habías pedido Edison así ah, es la, no, es la... El salón las chicas de Casas que bueno lastimosamente se se disolvió este grupo recientemente pero fue una propuesta mientras duró muy chévere rock and rollera eh, un poco irreverente fresca me gustó mucho y, y el tema que incluso saltó en en, en MTV de demás fue esta, justamente este Arnold Stallone vamos a por qué a... se abrieron las las chicas eh, cada una quería diferente o sea de lo que se pudo recoger en redes sociales pues cada una veía su carrera con diferentes objetivos, ya no se pudo trabajar como grupo, una total lástima bueno, y, bueno eh, vamos sí, ahí una pena Resultamos. por la movida nacional Arnold Stallone de, de casetes. y regresamos un poco en Fútbol y Asociados Tack så mycket. se da el aguante de Metal World porque Metal es asesoría en software y hardware a la orden siempre con Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 9096 una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, repuestos, refacciones de tu aparato electrónico que no se encuentre en el mejor estado. Todo eso te lo provee Electro Supplies al 096 82 Ahora escuchamos la parte más recia de la movida guayaquileña, el hardcore. Con este buen punk, eh, un clásico. De aquellas épocas juveniles de tercer, cuarto curso del colegio, los buenos no toquen. Banda Guayaca, punquera de las pioneras. Y entonces aquí estamos en fútbol asociados. Vamos a ver si con el fútbol nacional, Edison. ¿Qué fecha te gustaría yeah. más? ¿La que acaba de pasar o la de fin de semana? La que acaba de terminar, Edison. Y Así es, vas a hablar bueno. hablar muchísimo más tú que yo, pero bueno. Bastante okay. empate. Eh, mmm, mmm, mmm, sí, no, no, hubo bastantes victorias, de hecho. Arranquemos con el juego entre Melec y Liga de Loja. 3 por 1 victoria misionaria. Este había arrancado a las 6 de la tarde, fue el que más temprano inició. Aprovechando que está justamente la ciudad de Guayaquil en feriado, y eso sí, antes de que empiece el noticiero de Coavisa, porque usted sabe que don Alfonso es intocable. Eh, MLE, eh, bueno, más bien dicho, Liga de Loja había arrancado mejor en el primer tiempo, dominando el partido, sometiendo a su rival haciendo de Fabio Renato, Feroz y Uchuari una mancuerna difícil de controlar sorprendió Liga de Loja poniendo línea de 5 esto no había hecho en todo el año eh, juntó a, a, a Vera, Bermúdez y, y al buen Coop Hurtado en la saga central para La Bomba y Flaco y Aguirre desplazarse por los costados en una movida que más bien creo que Se se sometió a, a virtud que el, el enganche, porque Liga de Loja normalmente juega con un enganche, no estuvo disponible. Franklin Salas no fue tomado en cuenta ni entre los suplentes para este partido y, y Alcibar no sé qué problema haya tenido, pues eh, finalmente fue el banco de suplentes. Dentro de un planteamiento extraño para Liga de Loja, que ha tenido un mal arranque de segunda etapa, perdiendo varios partidos... Y sobre todo se le están cayendo los resultados, ya, ya le pasó el fin de semana que no sostuvo la victoria frente a Nacional, terminó en empate y lo mismo estaba ganando este cotejo y terminó siendo derrotado por el cuadro millonario. La primera de Loja pues llegó con tiro penal de Fabio Renato tras falta de, de José Luis de no de Carlos Andrés Quiñones más bien dicho sobre Feroz llega Fabio Renato para adelantar en el marcador a los lojanos, pero eh, en el segundo tiempo vendría la reacción eléctrica. De hecho, llegó bastante entrado en el segundo tiempo, porque igual, eh, eh, buena parte de la parte complementaria, buena parte de la parte, ojo, eh, en buen tramo de la parte complementaria, el, el cuadro lojano de, igual, estuvo dominado a Mielek, sin embargo, Marlon de Jesús colocaba el Empate. esto ya eran minutos 71 tras corner de Fren Mera y daba cierto aliento a los azules que estaban un poquito complicados en este momento y se le cae en el momento en que el portero Fernández Colombiano le hace una descalificadora falta pues de Inner Valencia incluso fue expulsado del portero para que luego cobre el mismo Marlon de Jesús minuto 80 ya esto y ponía el 2 por 1 para Emelec. Después ya todo fue para el cuadro local y Pablo Palacios en el minuto 95 puso el definitivo 3 por 1. Emelec de momento es el puntero de, de la segunda etapa lógicamente Barcelona no pudo actuar en esta ocasión puesto que estaba en su compromiso internacional, buena victoria para Meleg, Liga de Loja preocupa porque al parecer se han relajado un poco y, y esto, y eso hasta en palabras del propio Paul Vélez. Puede ser no, un factor más que nada psicológico y para un cuadro joven y con cero experiencia internacional, haber llegado a esta copa sudamericana parece tocar haber tocado el cielo, la cosa es que no, no se descuiden y que busque este cuadro lojano por lo menos reivindicar lo que hizo y no no borrar con la con el codo lo que hizo con la mano en referencia a lo que fue su primera etapa eh, después bueno a las 7 de la noche se arrancaron dos cotejos el primero entró el medio y técnico universitario victoria del ciclón 4 por 1 la primera goleada del año que infringe el cuadro riobambeño Eh, parece que totalmente cambiada la cara, ¿no? Eh, estábamos escuchando este partido por medios riobambeños justamente, puesto que no pasaron el partido por la tele. Y... No me asustes hoy. No, prosigue, prosigue. El juego no fue televisado. El juego de sí, Olmedo, pero una goleada... Es eh, imposible, pues a esa misma hora Liga, verla. pero la... La cosa es que eh, los colegas riobombeños se emocionaron mucho con este Olmedo, que sobre todo, dicho por ellos mismos, agrada la vista, juega bien. Nuevamente, tiene buen ojo la, la gente del ciclón en contratar refuerzos foráneos. Yo te había comentado que a mí me parecía muy buen jugador este Fernando Sanjurjo, lo había visto en el Aurora de Cochabamba el año pasado, y más más de, de Caravano, el otro delantero Sousa, el uruguayo han hecho un, un buen una buena mancuerna ofensiva más Hugo Prieto, cada uno de ellos se despachó con un gol. Vamos vamos a revisarlo. El primer gol fue de Gonzalo Garabano minuto 14, ese mismo. Uh -huh. eh, después a, a ver, no no no no no no todos se despacharon. Después vino Romario Caicedo haciendo el segundo gol, hijo de Carlos Javier, que estuvo en la defensa, el señor el piloto. Después del tercer gol fue obra de Fernando Sanjurjo, ya esto bien entrado el, el segundo tiempo y al terminar el partido fue el uruguayo Sousa el que puso la cuarta anotación. Había Víctor Estupiñán puesto el momentáneo empate para el rodillo, Un cuadro que sigue sin poder acomodarse en defensa. Ya actuó en esta semana el chileno Cristian Febre. Desconozco cómo haya sido su actuación, pues estoy, insisto, no lo vimos por la tele, pero al parecer no ha arreglado el gran problema defensivo que tiene el cuadro ambateño. Ya si te hacen cuatro goles, es evidente que no fue no mis... ayuda. Bueno. Eso, con ese partido, después a la... A esa misma hora estaba jugando Independiente del Valle con el cuadro de Nacional. Terminó uno por uno este y, encuentro. Y este sí lo ganaba ahora Independiente, se había puesto adelante en el marcador. Y, y nada, muy pronto, con gol del de, de no buen pronto. volante. Ha tenido una actuación regular, León. Henry León, así es. Golpe de cabeza, igual Pero, no lo pasó. No, par no pasó mucho para que empatara Juan Luis Anangonó para el Nacional así es, este partido igual no fue televisado dentro de lo que se pudo recabar radios angolquileñas, radios quiteñas fue un partido bastante bonito bastante movido, entretenido simpático, y y vuelta el Nacional eh, parece reaccionar dentro de lo que fue un pésimo inicio contra el técnico universitario ha dado más más batallas sobre todo desde el segundo tiempo contra Liga de Loja en este partido se se escuchó que perdieron varias ocasiones de ponerse en ventaja de ganar el partido y con este uno a uno podrían en teoría respirar un poco más tranquilos pese a que se nota es evidente igual que la defensa y el portero no son del todo seguros en el cuadro criollo es un buen empate puesto que Sangolquí se había vuelto un fortín para el cuadro del Independiente Y poco a poco, poco a poco parece que el Nacional puede puede dar de sí eh, tampoco ha sido como, bueno ha sido constante en la mayoría de los equipos ecuatorianos el tema de la irregularidad puede que también esto se lo atribuya a, a los repentinos buenos juegos del Nacional, uno por uno más le sirve al Nacional que el Independiente clásico, un clásico de la juventud ecuatoriana bueno, de la juventud ecuatoriana más bien underground bueno, sí, este sí es un clásico, este es un clásico, individual. Es un clásico todo esto, todo esto, todo esto, de no todo Bien. Ponte, ponte esta. Está de la poner raza. Algo más bien, ya más, más, más fresh Digo yo, voy a cambiar Es la raza Es la raza única Ponte, esa, esa es buenísima eh, Bueno Eso pues te decía la de... Es la Ahí va. raza única Somos seres humanos Racismo ¿Sí? Eh. Bueno, la censura llegó tarde. <risa> en fin, estamos aquí en Fútbol Asociados con Punk, pero bueno, ya le vamos a bajar, vamos a ponerle algo, algo más, más, más felizón. Vamos a dar más felizón, más también Pero nos contabas, prosigue. Porque así el guayas es, es ander y el guayas es zanahoria también. Eh, bueno, de toda eh... la viña del guayas. Eso, eso es, eso con lo, con estos partidos no televisados, ahora el que tenía más expectativa era el duelo entre Deportivo Quito y Liga Deportiva Universitaria Clásico, dicen. Yo creo que hubo unas quince mil personas en este Clásico. Y quince mil que es poquísimo para un partido de este tipo. Bueno, no poquísimo, sí. pero sí se espera más todavía. Oh, loco. O sea, con, con todo, con toda la propaganda que le ponen debería, debería poner bastantita gente esta, esta partida, en fin el caso es que tanto Deportivo Quito como Liga Deportiva Universitaria no venían en su mejor versión, ambos han estado en media tabla han estado con problemas, el Deportivo Quito mmm, des, con decepción en cuanto a sus refuerzos foráneos, alineaba con Adrián Bone. Línea de cuatro con Pedro Velasco, Giovanni Espinosa, Luis Romero y Isaac Mina por el costado izquierdo. Los volantes de contención, Alex Bolaños con Edison Vega. En la labor ofensiva estaba Dani Luna, Mauro Vila, el uruguayo, que ha sido de lo mejorcito entre los nuevos foráneos del cuadro de la ciudad, de la capital. Y Maximiliano Berbacua con Luis Congo, que se ha ganado el favor de Nelson Acosta, indudablemente eso formaba el Deportivo Quito Liga Deportiva Universitaria en cambio hacía su tradicional línea de tres Domínguez en el arco los eh, defensas centrales Ezequiel de Luna por derecha El Beto Araujo como Líbero, Elvis Bone por el sector izquierdo, los carrileros Neyce Reasco, como siempre por derecha de, de Diego Calderón por izquierda volantes de corte Fernando Hidalgo con Ulises de la Cruz Méndez de avanzada los delanteros Seba, los Enríquez y Ariel Nau La esperanza sin ti ya no tiene valor. Una alineación típica ya de, de Liga que a propósito Bausa dijo, ustedes ya saben cómo juego, no esperen que cambie mucho realmente. Y bueno, se trae qué los qué jugadores qué para eso. eso, se trae a Viti, ya se queda a Bieler, pero nuestro discurso oficial se mantiene en que Liga necesita su buen 5. Hoy, hoy, hoy Edison Méndez en esa media cancha... Funcionó bastante bien en labores de acarreo, que también le hacía por ahí falta elementos para ese tipo de juego, pero si Méndez sigue enchufándose, manteniendo un ritmo regular, podría dar la talla otra vez. Yo creo que sería Ey. buen jugador para, para no, no como en esta ocasión desde el vamos del rato para sacarlo de la galera, porque en ese puesto yo creo que el, el titular sería Biti. Vítica, sí, un jugador que eh, a mí me, me pareció bastante bueno, muy bueno en la época de San Martín de Porres hace unos dos años Eh, junto a lo que pueda ofrecer por, por abriéndose más bien por los costados Joao Plata, que fue un jugador que en este partido con el Deportivo Quito cambió un poco eh, eh, las cosas, ya que en el primer tiempo hubo un cierto dominio azulgrana, mayoritariamente eh, buen accionar sobre todo de, de Mauro Vila conectándose ahí con Bebaco, con, con Congo, y poco a poco este este partido fue equilibrándose. Ya en el segundo tiempo justamente con la entrada de Joao Plata fue otro cantar para Liga Deportiva Universitaria, eh, jugador joven, moverizo, que le pone un poquito más de dinámica a esto, porque el, el Pancho Hijo, bueno, él es joven, pero no es precisamente de de andar corriendo mucho, él es más bien eh, pique corto, eh, definición, no por nada es el goleador juvenil, pero es otro estilo de juego, este Joao Plata le da un poquito más de dinámica, mientras que, bueno, el Deportivo Quito tiene, que hay problemas, fíjate que Saritama no fue desde el Vamos, ahí, y... No, no termina que se dio de convencerle a Nelson Acosta. De hecho, se habló un poco de cosas que finalmente problemas, fueron desmentidas. Pero entramos. fueron desmentidas. No, no. Yo ya antes del partido se se descartó que haya tema de problemas entre Saritama y y Nelson Acosta. Una bueno, también totalmente táctica se dice. Y también bueno tiene su carácter el, el técnico uruguayo chileno dentro de lo que fue el, el recorrido de deportivo Quito, vamos a vamos a ver un poquito los los cambios también es bueno señalar ya entró en juego Sombrito Hurtado, por ejemplo, muy importante que él también pueda participar. Aunque Luis Romero finalmente me parece que se ha ganado la confianza de justamente en Nelson Acosta. Eh, eh, lo destacaron mucho a Vila Edison en este. juego Sí. Esto fue lo, lo mejor, es un jugador que se le había traído como delantero, yo lo tenía en cuenta como delantero, pero finalmente es un enganche, Mauro Vila, y lo que sí, no ni para atrás ni para adelante, Rusculleda y Lorca, ya los lo, tres partidos, eh, en el primero no les fue bien, en el segundo eh, se lo dejó en el banco a Rusculleda, y eh, en este tercero se lo dejó en el banco a los dos como para que entren sobre el final, y... No mismo parece pero sí sé que nunca... Y ya han tenido tiempo uh, de adaptación Como para que empiecen a dar sus primeros Pininos en el campeonato local es... Pero ni funifa. Sí, Si te has mandado un chaulafán tenaz En la música Sí, por, por eso te dije que ya le iba a bajar de tono Porque estábamos muy agresivos Y, y bueno. es un poco Música más tradicional pongámoslo un ratito Me queda tu sonrisa Dormida Y el corazón me dice Carlota Jaramillo Que no te olvidaré Pero al quedarme sola Sabiendo que te pierdo pues, Tal vez El segundo porque usted lo pidió. El segundo tiempo fue mejor para Liga Deportiva Universitaria, principalmente lo, lo generado por Joao Plata, es lo, lo más destacado, también ya pudo jugar Claudio Bieler, muy importante. Sí. Muy importante el regreso del Taca, que es un, es un jugador que con la camiseta de liga realmente rinde muchísimo. Eh, lo de Eduardo Echeverría, el, el muchacho paraguayo, todavía no lo podemos ver, eh, ha actuado muy poquito, tanto en este partido como en el juego anterior contra el Olmedo. Y todavía sería de esperarle, no, no ha hecho todavía méritos suficientes. Un, un juego que finalmente terminó cero por cero, eh se jugó con con mucha gana, con así un poquito de desesperación sobre el final sobre todo, pero en el cual el fútbol lucido no se vio mucho, se vio tan solo chispazos y lejos de lo que ha sido los Quito Liga de los últimos años donde realmente ha privado el espectáculo. Aquí no fue tan así y fueron dos equipos nerviosos sobre todo porque ninguno de estos quiere perder Eh, con lo que ha connotado últimamente este partido, que re, sí, eso sí la rivalidad se ha vuelto bien, bien complicada entre estos, y también por el tema que tanto Liga como Deportivo Quito andan en posiciones de media tabla y no no como te diré no conforman mucho sus respectivas hinchadas esta situación Terriblemente, oye, hemos puesto música pesada nomás Todo pesado y es... ¿Ah? Si no toquen es más sano, loco o sea, <risa> El buen aladino, Eddy El amo de las cantinas Y su mala fe Mala fe Bueno, Eddie. Para el cerrar, último, concluyo, concluyendo partido... con el partido de liga Bueno, ya, no, no hay mucho más que decir dentro de este partido. Liga espera mejorar con sus refuerzos, con Viti, con Echeverría, Joao Plata, creo que es una invitación a ponerse optimistas, yo creo que flaquean mucho por la banda izquierda, supongo están esperando el retorno de Ambrosi, que tampoco creo que sea la mayor de las soluciones, sobre todo porque ya no ha sido el mejor, ya no ha tenido el rendimiento de antes del marcador Albo y creo que puede dar pelea liga no es ya no es como hasta se ¿no? en los últimos años que era el super favorito no está lejos de serlo pero al menos te, tiene con qué pelear al principio sí está un poquito complicada la cosa el deportivo quito tendrán que seguir esperando eh, que por allá Saritama se haga de buenas que podría de pronto hacer un tándem interesante con Vila que le suene la campanita a Lorca pero si el quito Todavía está complicado. Este sin duda, eso sí, este fue este partido contra Liga fue el mejor de los tres que ha jugado en esta segunda etapa. Siempre borracho yo he de vivir. ¿Eh? Borracho, los Montalvinos, señoras y señores. Tremendo, JJ Y falta Uno de los ciudadanos más ilustres De Santiago de Guayaquil Probablemente el más, no sé Bueno, no, hay Hay gente con Como el loco o sea, de, de, Dentro de la dentro de la, de la vida Bueno, que también Abdalá Bucaram puede pasar como vida Artística, ¿no? El man es un rockstar en esencia Sí, es un rockstar, Abdalá es un rockstar lo un rockstar es ¿Viste la entrevista en CNN? No. Amenaza, amenaza con volver. Tiemblen porque vuelvo. <risa> ¿Vos crees que Abdalá ganaría una elección? Yo creo que ya no. Bueno, eso mismo decían en el 96 y toma, pero... Yo no creo. Sería de ver. Bonita, palomita cuculí. Fragancia de los brutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blancor de coco al rey. Y así es, no sé, pues lo son son temas ya políticos en los que tal vez mejor ya ni nos metamos. Eh, para, para empezar, no no somos precisamente los especialistas. Más nos burlamos que que otra cosa. <risa> Eh, bueno, el, el último partido de Macará versus Deportivo Cuenca, victoria del Celestian Bateño dos por cero, que se puso las pilas al inicio del segundo tiempo, básicamente unos descuidos horrorosos del cuadro Morlaco. Primero Domingo Martínez cabeceó a Placer y en el área chica para el uno por cero, y después Carlos Castro en el blooper de la fecha eh, hizo un autogol dos por cero para el cuadro celeste que se está haciendo fuerte de todas formas en, en el Bellavista, en su patio, ha conseguido dos victorias, eso es muy importante, sobre todo porque le persigue muy de cerca el descenso. Este cuadro, insisto, muy a lo Fabián Bustos, un cuadro muy ofensivo, muy osado hasta cierto punto y puede irle muy bien como puede irle muy mal. Lo del deportivo Cuenca bipolaridad al extremo. No se sabe, hay veces que juega unos partidazos, hay veces que juega para el lamento. Y a veces se manda, el, como hoy, unos partidos del olvido. Y en cambio termina complicando a los punteros en las fechas anteriores. No se sabe qué pasa con este cuenque, Edison. Como con la mayoría de los equipos. Bueno, eh, hemos resumido la la fecha tres, fecha jugada bueno, la semana. Bueno, has resumido principalmente tú. Por trabajo yo apenas pude estar pendiente De ese juego del Nacional No le digas a nadie Cómo te quiero Al menos viste a Barcelona, loco Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe La envidia De tal manera Vamos con la siguiente pausa musical, entonces, porque al volver eh, resumiríamos la fecha de fin de semana. ¿Y qué sugiere el apetito musical de Eddie en este momento? ¿Yo podría continuar más o menos con la línea que se está manejando al final de esto o retornar a los fuertes acordes repetitivos del punk que eh... antes se dieron? Bueno, yo te había sugerido un grupo más bien actual, guayaquileño, una propuesta eh, un poquito hasta graciosa. Yo tengo algo hasta... que te va a gustar verás dame chance, regresamos y luego les contamos lo que sonó, seguro lo reconocen Jag uh, ska se. Jag har inte sett dig i många månader. Jag har inte sett dig i många det mi min izquierda me siento Encima comienza el dato alcohol mm. alrededor de una botella con los maestros del amor. Por qué ninguno tiene novia son como otro pelo Tjado.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 La trifulca, el grupo Los maestros del amor El título, un temazo es, Me acuerdo de mis épocas de colegio Genial, genial, genial Solo clásicos Solo fútbol y asociados Y sí, Deberíamos armar un Yo, yo sueño con armar, así como como está la revista Rolling Stone que tiene eso de los 100 grandes temas de todos los tiempos, los 100 grandes temas de... Yo quisiera, hablar un, yo quisiera algún día armarme de unos 100 grandes éxitos ecuatorianos. Eh, sin duda estaría este tema de la trifulca, sin como duda, sin duda estaría JJ. La mayoría serían de JJ. Así como en la clasificación de Rolling Stones, es uno virus, dos virus, tres virus, cuatro Bob Dylan, cinco Rolling Stones, seis virus. Aquí también sería uno JJ, dos JJ, tres JJ. Demasiado, no, no, no, no hay que ponerse tristes, en fin. Puede ir mal el amor, pero bueno, ¿qué más da? Así es esto. Ya, ya. Quemada. En fin, vamos con jornada de, de viernes Uno jugó. de cada tres tweets de loco terminan en <risa> masa. Empieza en masa <risa> <Trenan> en <risa> <risa> Bueno, viernes 20 de julio La jornada no Empezaba que... con un liga de loja el nacional Sorprendente empate, 2 por 2. Esto se significó en el reina del cisne Dramático y salvaje muy movido, eh, se comentó mucho, uno de los mejores juegos de la jornada, sin ninguna duda, Edison Sí, era un partido que Liga de Loja lo dominaba fácilmente, creo yo, que tenía a Merced al cuadro criollo, nuevamente usando la mancuerna que hemos repetido mil veces, Fero, Duchuari, Renato, aquí sí jugó Jesús Alcibar eh, lo de Salas no fue tan bueno cuando entró en la segunda parte, pero bueno Llegaba una falta penal que la ejecutó Fabio Renato. Esta es una El... típica canción. Terrible, qué bárbaro. Y esta siempre se la oye en, en estas épocas, en todos los reportajes. Al volver después de un año entero de haber... Y al volver a Guayaquil justamente, Que viva Guayaquil? Ser en fin, Eddie, Bueno, nos decías eh, Fabio Renato Fabio... de penal adelantó a Liga de Loja minuto 33 se iba al primer tiempo con ventaja ah, para el cuadro de la garra del oso en el segundo tempranamente aumentaba cifras otra vez Fabio Renato y se ponían las cosas cuesta arriba para el nacional puesto que no parecía tener mayor reacción la defensa con serios problemas el ataque no engranaba bien, de no ser ahí incursiones de Marcos Caicedo, que ha sido lo más interesante de los militares en esta, en esta temporada 2012, llega un tiro libre, un, regala un tiro libre cerca del área al cuadro lojano, y Edmundo Sura le pega rasante, le pega más o menos como suele darle Ulises de la Cruz. Tú cachas es que Ulises jamás busca superar a la barrera, sino que pega rasante y que por aquí, por ahí algún yamingo se come la magia y salta y se va por ahí. Al volver. <risa> y Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó pues con el tiro libre que ejecutó Edmundo Sura y anotaba el descuento dos por uno para el Nacional. Y todavía estaba dura la cosa puesto que le expulsan a Ricardo López pero la entrada de Hugo Vélez en el medio sector criollo dio bastante más dinámica, eh, le cambió un poquito el, el juego, hubo más toque, eh, más precisión, y Nacional se lanzó a, a buscar ese empate, el cual llegó con un golazo de Marcos Caicedo, minuto 84. Y así empata el Nacional. Y pudo haber hasta ganado este partido eh, pues sobre el final se pierde un increíble Juan Luis Arangonó el 2 por 2 dejó tranquilos aunque no tanto a la gente del Nacional y preocupación eso sí en, en la en la escuadra de, de Liga de Loja y ahí se empezó a, a mencionar lo que había dicho Paul Vélez que al parecer el plantel se había relajado algunos inconvenientes ha tenido por ejemplo con Franklin Salas con algunos principalmente elementos, con Franklin Salas específicamente, principalmente hoy tampoco fue titular Franklin Salas hoy, no, hoy, de hecho hoy ni siquiera estuvo entre los 18 uh -huh. eh, problemas y así, bueno, por ahí bueno eso suele pasar y como decimos en planteles tan urgidos de figuras se nota muchísimo más, Deportivo Cuenca se enfrentó al Independiente esto ya en jornada de sábado Y lo derrotó dos por uno. Se había adelantado el cuadro del Valle con gol de Adao, uno de los brasileños que los habíamos destacado como elementos importantes en este club. Pero luego Gregory González al minuto diez y Byron Cano al sesenta y nueve terminaban convirtiendo para el Deportivo Cuenca dos elementos jóvenes que tiene que tratar de atesorarlos y apuntalarlos del Cuenca, porque hasta el momento sí la han rendido bastante bien. Lo de Byroncano Cano fue un golazo, ¿viste? No, no la dejó caer, le, y le, le pega desde fuera del área y debate totalmente a Giovanni Barra. Un partido de lo que este no lo pude ver, cuestiones estudiantiles, fíjate. Eh, pero iba un poquito yendo y, y sí, fue un, un partido bonito, partido que en el segundo tiempo el, el Cuenca lo, lo buscó más fue más decidido y justamente se llevó la victoria el independiente eh, tienen sus brasileños su, su mejor arma pero me sorprende un poquito me me me causa no sé intriga por porque eh, Carlos Sevilla no sostiene alineaciones Ahora por ejemplo lo puso a Jefferson Orejuela, lo puso a Chiqui Guerrero, antes de en estos partidos de, se jugó por Armando Solís, eh, hace bastantes cambios que no se logran entender completamente y a Independiente le ha costado un par de resultados, por ejemplo este este partido lo iba ganando, termina perdiéndolo y lo mismo le empatan un juego que igual lo iba ganando uh, en Sangolqui frente a Nacional. Y eso no, no se llega a comprender todavía de... ¿Será de escuchar tal vez declaraciones? Nadie le ha preguntado eso puntualmente sobre repetir alineaciones, mantener bases, consolidar onces, no sé. Pero cuál será el criterio de Sevilla sería interesante conocerlo. Manta derrota 1 por 0 al Deportivo Quito en los el últimos minutos. En los últimos minutos ya en el adicional con un debutante además, Cristian Lara, 90 más 4 de adición. Y gana el Manta, que sigue part... siendo una buena campaña como visitante, dentro de lo posible. Tanto así que ya se empezó a hablar que ese juego frente a Barcelona, que Manta no lo podrá jugar en el Hawkeye por suspensión. Ya decían que se iba a jugar en Quito, puesto que este año le ha ido, pero excelente a Manta en Quito. Bueno, finalmente se va a jugar en Machala, pero la Ustedes cosa es en que... En Taquilla también, eso será reventado, sí. sin duda. Ah, eso sí, en Manta... Va a haber 20.000 barcelonistas, claro, jugarán de visitante, pero bueno, la idea es esa. El cuadro de del Manta se aplicó bien tácticamente, el Deportivo Quito jamás tuvo alguna respuesta para descifrar el cerrojo del atunero. En el segundo tiempo pudo actuar Cristian Lara y fue el autor de la, la, del triunfo con la cual el cuadro del Manta va igual salvando puntos importantes. Y poniéndose a buen recaudo Y esto más bien hizo eh, más bien O generó Mucho malestar en el, las filas azulgranas, la fila de deportivo Quito que como hemos venido Diciendo todavía no funcionan Bien sus elementos Extranjeros Están todavía en periodo de prueba Podríamos decir A ver todavía qué sucede con estos elementos que ha traído el equipo de la academia y no surgen resultado y aquí cayendo de locales. A ver Eddie, dame un segundo. Sí. Perdonarme, ese tres fue tarde para explicarte, tal vez sea mejor así. Yo sé que nunca para porque usted lo pidió. Tremendo, oh, este es otro de los grandes clásicos del pop guayaquileño y ecuatoriano. Este, como hemos dicho, como, como hemos dicho Edison Tranzas. Tranzas y como hemos dicho música morelia no la ecuatoriana. Siempre toda la vida Sí, yo la, la, la trilogía de, de la trilogía popera del del de, de, de desamor es de estas eh, tarjetitas de tercer mundo y al borde de Cruz Encarnac. Ay ah, y, y las de Clip también, que también son guayaquileñas. Ya te pondremos las... Clip también. ¡Malditas, malditas! Bueno Edis, continuamos con eh, la fecha de fin de semana. Liga y Olmedo igualaron cero por cero, un hito para el cuadro de Riobamba, primer punto en todo el año que sacaban afuera, ni más ni menos que contra Liga, en un partido que desesperó mucho el cuadro universitario, le faltó puntería, especialmente a Ariel Nahuelpan, y el Olmedo se defendió dentro de lo posible, lo hizo con orden, con precisión, de pronto salían al ataque sobre todo como por intermedio de Sanjurjo y le hicieron pasar cierto apuro a Liga pero sin embargo yo creo que más estuvo en los pies de la gente de la U el poder sacar un mejor resultado que finalmente no se consiguió cero por cero las alarmas para Liga, la esperanza para el Olmedo y no nada más entre y yo aunque no estés, mi amor Solo recuerdas Cuando nos Que barbaridad, bueno Y se reclamaba aquí un penal a favor de Liga Pero se hablaba más bien De errores propios Que debería haberlo reconocido Más bien Liga Y evitar caer en polémicas Y más bien hablar de la incapacidad Que tuvo el equipo Albo para llevarse la victoria A pesar de haber sido superior al Olmedo. Así es De eh tanto en este partido como en el que jugó con Deportivo Quito, lo más destacado es la entrada de Joao Plata un jugador que ha, ha venido a darle lo que una de las cosas que le hemos sugerido a, a Liga que es de... Eh, no ¿no? haciendo caso dices tú Claro, es, es, panel sí, especialista tú no, la cosa es que Liga era evidente que necesita velocidad en su juego y, y el, Joao Plata es un magnífico aporte para él Viti también va bastante por fuera Y, y suele ponerle velocidad al, al juego Yo creo que sí vendrían mejores días para Liga eh. Eso sí, sin, sin vender el humo de que ahora sí No, no, va, va a ser difícil igual Y personalmente yo creo que Barcelona Tiene eh, la mejor opción para quedarse con el título Si es que sostiene esta campaña, este ritmo y con un plantel de jugadores bastante bueno, Barcelona cerró la jornada derrotando 4 por 0 a Macará, más bien se podría decir Narciso Mina 4, Macará 0 y actuación sobre, espectacular del delantero amarillo sobre todo si reforzamos tu idea con el hecho que Barcelona de todos los equipos del campeonato es el único que se está reforzando para la segunda etapa porque la mayoría lo que han hecho es cambiar de cota extranjera es la verdad, o sea La mayoría sí dicen, no, es que nos reforzamos y tal y cual. Olmedo, como tú bien señalas en tu eh, bajo tu ojo crítico la lupa del señor Ed, dice que ha traído nueve refuerzos y se está notando. Definitivamente se nota lo del Olmedo porque sí. empieza a dar resultados, empieza a sumar puntos y ya apremia a los que los tiene más arribita. Pero regresando a Barcelona y te decía que era... Probablemente junto a Olmedo los que realmente se están reforzando para la segunda etapa Y bueno Barcelona por cuestiones de Copa Sudamericana también Pero de ahí el resto de clubes lo que han hecho es cambiar cuota foránea Algunos han transferido elementos fuera y han tenido que buscar la posibilidad de eh, retasear por ahí elementos De parchar la plantilla, pero así como reforzarse, reforzarse Me atrevería a decir que solo Barcelona y Olmedo No sé y tú qué opinas. Pero hazme sí. seguro. Pienso en ti. Toma, porque usted lo pidió. Clip, esto es 89, 90, fuera. 80. ¿sabes? Estás aquí bien, muy bien, bueno, bueno eh, yo, yo, yo decía de Barcelona Barcelona eh, para mí es el favorito parte de los resultados, aparte que marcha primero eh, es que es el once más sólido para mí, tiene eh, buenos jugadores en todas sus líneas, un buen arquero una buena defensa, buen mediocampo campo, y el y goleador al campeonato una, el goleador y un ataque para mí temible, el ra, eh, porque yo creo que se juntaron bastante bien Juan Carlos Ferreira con Narciso Mina en este partido Si sí, metámonos que... ya en el juego Una asistencia de 16 mil y pico Boletos pagados En las gradas sobre los 20 mil Espectadores un Muy buen marco de público Barcelona eh, está realmente Revolucionando con su buena campaña Lo que es asistencias a, a la cancha Hoy día también en, en el estadio De Táchira Había por ahí un, unos miles de hinchas amarillos que es importante. No sé amarillos si... de Barcelona, ¿no? Bueno. <ríe> Los <ríe> sí. otros también eran amarillos, te cuento. Claro, si sí, había como miles, por eso te estoy diciendo que había miles de hinchas amarillos. <ríe> Algunos de ellos eran de Barcelona en todo caso. Y acá una asistencia que se debe, se debe decir lo que es. Es buena. Es lo bueno de Barcelona que cuando anda bien, incluso cuando anda muy mal... Empieza a movilizar mucha gente y eso a los rivales incluso les beneficia. La cosa es que no ande mediocre, que ahí no les va, ah, pero si es que anda sí, en la ultra o anda así, bien. O muy bien o muy mal está la hinchada Barcelona ahí. Entonces, el juego se desarrolló totalmente tranquilo para Barcelona. Hay que notar que en el minuto 15 ya estaba adelante con gol de Narciso Mina... En el 36 inmediatamente aumentó la cuenta igual por medio de Narciso Mina. Combinaciones entre Roosevelt y y también fue fundamental Matamoros. Eh, los dos orenses tuvieron un gran cotejo en esta tarde y estaba tranquilo Barcelona. Sin embargo el Macará siempre estuvo buscando el arco rival con Quintero. Con Ascoy... Eh, ¿Cuál y, Ascoy? Le... ¡Ah! Ese era ah, del, Mante, del Manta, estoy también. me Me he confundido to totalmente, diré... Con ¿Qué? Guerra, ¿Qué? con ¿Qué? Guerra. guerra... Era el que estaba adelante volanteando... Eh... <risa> ¡Qué confundida! Y bus... Suele pasar, ya bus... es tarde... Busca... Sí, sí, es tarde, le estamos grabando realmente tarde este... Este podcast... Pues, y a mí mismo eh, toca ir a ver el pan Sí, sí, sí, y a mí no toca ir a ver el pan Como tú señalas Y buscaba así el Macará La manera de llegarle a Barcelona Pero era poquísimo Poco y nada No podía Meter realmente peligro Pero tampoco es que este equipo macareño se encerró Eso es lo que yo quería resaltar Porque lo el hicieron equipo de buscar A, a... A Vanguera, me decías un equipo de, busco, de Bustos. De bustos, sí, sí, eh, un equipo que siempre va a morir en su ley, buscar el partido, eh, un poquito osado, ciertamente. Eh, bustos después en la rueda de prensa señalaba que si bien era justa la victoria de Barcelona, era demasiado escandaloso el 4-0 y puede que sea cierto lo, que lo, lo señalado. son de demasiada efectividad, técnico? decía Bustos Barcelona terriblemente efectivo, es que Narciso Mina estuvo re inspirado con cuatro goles, cosa que pasa muy poco, no solo en nuestro torneo sino en cualquier torneo del mundo y ya empieza Mina Selección, Mina Selección, bueno es que si es que, si es que sostiene el liderato en el goleo es un es un hecho, resultaría demasiado obvio que se lo debe, debe convocar a una selección ecuatoriana y bueno eso es tema de otro análisis pero la cosa es que estuvo una gran noche sin ninguna duda no hay manera de perderse sobre lo que hizo el bello mina en este juego así le dicen pues hermano es el bello Mina es del bello mina no no me estoy inventando yo ningún apodo luego fue otro gol y esto en el segundo tiempo al minuto 76 un centro de, de Salcedo, cosa rara llegando a fondo y luego en Palomita el, ya en la edición, 90 más 1 cuando Barcelona desaceleró totalmente había entrado Gordolucho que no fue titular hoy tampoco fue titular Gordolucho parece que se le está dando descanso es un elemento que tuvo complicaciones físicas se busca recuperarlo Pero... eso sí Barcelona ha tenido graves problemas para armar el once últimamente Sí, expreso, no explico por ejemplo a Michael Jackson Quiñones Así es, pero sí, no, yo creo, eh, me parece que Barcelona tiene bastantes variantes, claro, Michael no Jackson Quiñones días. fue un gran una un gran un gran baluarte, carambas, eh, para conseguir la primera etapa, pero sin embargo Barcelona tiene a Matamoros, por ejemplo, que se lo usó en este partido, eh, ya está Matías Doyola, en Táchira ya pudo jugar Díaz y no puede estar Michael Jackson. Tiene bastantes variantes y eso es lo que le hace especialmente contundente el cuatro amarillo. Lo mismo en delantera, está Narciso, está Ferreira, por ahí podría estar Edson Montaño, si gustas, puede estar José Ayoví, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, en José defensa. Yuri tendrá dos a tres meses de para todavía. Ah, cierto, eso sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Eh, en defensa están los, los super... La super saga entre Campos y Frickson Erazo Tienes la variante con Oyola Puedes tenerla con Saucedo también Está el chico Anderson Ordóñez Que le ha ido bastante bien tiene, tiene, qué sé yo, los costados por ahí no tiene tanta variante El Barcelona, sin embargo Igual, le está Miguel Ibarra Puede estar Brian de la Torre Roosevelt Oyola por el otro lado Están, bueno, los jóvenes Está Cruz, de pronto Christopher Suárez Creo que es un plantel bastante completo el de Barcelona hoy por ahí Eso sí, no hay que venderle humo a una hinchada Que se encuentra tan desesperada Por la, el tema del título Se toma Con responsabilidad, seriedad Este trabajo tiene una buena ventaja Por el plantel, por lo que primero Es para tenerle confianza Sin embargo, no es momento de dormirse En los laureles Y así culmina este juego con esa victoria 4 por 0 clara para Barcelona, abultada escandalosa, pero con alta efectividad. El Macara no jugó tan mal, no tuvo una presentación tampoco mala. Siempre la buscó, merecía tal vez el descuento, pero fue realmente eh, más que nada sustos del Macara que jugadas efectivas o realmente claras. ¿Y así terminó la fecha de domingo? El domingo el, hubo un solo partido entre técnico, universitario, un más, nomás. Entre técnico universitario y Emelec. Un bonito juego, ir y vuelta. Eh, se presentaron varios jugadores nuevos. En el caso de técnico universitario hizo su debut y con gol Juan José Arraya. Después entró al cambio Usúcar. Pero hizo el eh, gol a Arraya al minuto 10. Así es en MLE que se estrenó en la defensa Cristian Nasuti, un debut dificilísimo para estar, imagínate para un jugador extranjero eh, que de todas formas se asienta en Guayaquil, tener que debutar en la altura, fue durísimo Nasuti tuvo muchos problemas en el primer tiempo, sin embargo el segundo se asentó y me pareció, me pareció correctísimo más que nada este jugador eh, no le registré faltas por ejemplo, eh, eso para mí es un gran baluarte en un defensa El caso de técnico universitario tiene es lo mismo que normalmente ve este equipo, todos los años solo diferentes jugadores, interesante de medio campo hacia arriba y desastroso de medio campo hacia abajo, al menos tienen un buen portero como Blasquez, pero no es suficiente y se supone que la llegada de Cristian Febre podría en algo ayudar, vimos que en el partido con Olmedo que no y tuvo bastantes problemas en buena parte en el partido en el cual Emileg le dominó claro, se puso en ventaja con tanto de Arraya tanto en offside, habrá habrá que señalarlo no, no se actuó bien por parte del juez del de, del juez central porque el de línea había marcado la posición adelantada y bueno, gol de Juan José Arraya que me pareció un, un de hecho yo te había contado que me pareció un buen refuerzo es un jugador de Nacional B que tiene bastantes goles Y que fue un juego, tuvo un juego muy interesante aquí frente a MLX. Ni marcó tras la asociación con Colón, que siempre está presente en técnico universitario. Vi el otro día un dato de técnico y como local me parece que era el cuarto o quinto equipo que lleva más hinchada en este país. Dato curioso, tomando en cuenta. Sí, técnico universitario tiene... tiene es más que nada bastante organizada me parece, es una hinchada con mucha organización, ves su presencia en varias canchas o sea, la, la gente ambateña que se desplaza yo creo que es bastante organizada bastante simpática la, la barra del técnico universitario uno por uno el empate antes de que finalice el primer tiempo obra de Marlon de Jesús que parece que está en racha en estos momentos igual hizo dos goles contra, contra el cuadro de Liga de Loja en el segundo tiempo bien pudo haberse eh, llevado la victoria los azules, desperdiciaron algunas ocasiones Marlon y Enner Valencia. Edison, resultados yes. de Serie B te parecería propicio. Vamos con los resultados de Serie B, Roca Fuerte 0, Deportivo Quevedo 0, Eh, la Universidad Católica 2, Valle del Chota 1, esto le permitió al cuadro camarata hacerse de la primera etapa del torneo, Azogues 3, Espoli 1, Ferroviarios 1, UT del Cotopaxi 0. Eh, estos dos resultados permitieron al Guacamayo quedar con el segundo lugar y la Católica y el Azogues clasifican al hexagonal final de ascenso, etapa 3, que se jugará a partir de octubre. Grecia 1, River Plate 2. Eh... No, si Invapura uno, Mushubruna 2 el, el cuadro de Mushubruna ha hecho una fuerte inversión ahorita. Está, ha traído algún par de, de extranjeros que hicieron los goles de aquí. Va a jugar Rori Aragón va a jugar. Algunos es interesante. Que es que los chicos del Poncho tienen plata, loco. Sí, sí. Cuando hay con qué. ¿Sí? Y por qué Quito, ve. Eh? Es un popurrí ahí, popular, y algo estábamos con Guayaquil, pero ya se pasó, pues, ahí al Indesquitl. Y ya ahí. mismo sale Soy del Carchi y... Todos, va, todos, va. De de flores, el popurrí, y... el popurrí, estamos celebrando Sola de Cuencana. todas formas, se bailará este tema de seguro en Guayaquil. Mana, eh... El... Mi corazón. Mana vi de mis quimeras, Manaví de mi ilusión. Después, ¿qué más? A Orillas del Samu... ¿Cómo es la de la de Loja? Orillas todos del Samu... Esa sí ya no me sé, yo no llego hasta allá Mujer preciosa, bella, Río Ahí está todos. Bueno Pero es el folclore, la música nacional Ya vamos a ir ahorita al corte con algo totalmente guayaquileño Que me solicitaste hace un ratito, Edison Hemos sido, llegado Bueno, va, vamos por, con la posa Es Un momento ideal para hacer el corte, pausa Sabrosísimo en términos musical Los Corrientes, soy Chiro Nos cuentas algo del tema, Eddie. Es un tema reciente Una banda que está dándose a conocer Esto Los Corrientes Esta es una propuesta pop rock Bastante simpática Bastante divertida Y muy elaborada Yo creo que los, los músicos de esta De esta agrupación La tienen bastante clara El video es comiquísimo Tienes que verlo vaya a YouTube, ponga Los Corrientes, Soy Chiro, eh, crónicas del clásico clase media tirando para batrase subterránea de, de las ciudades de nuestro país, de Guayaquil como de Quito, y son cosas que pasan, muy Ahí simpática vamos. la canción, Los vamos. Corrientes. Una de 50, brother. Tengo que regresar a Caleta Me están esperando, se me fría la jama Me van a dejar botado Chucha, necesito camellar No hay donde, 10 latas el bolo Caro pana, Vete pequina Te lo juro que te pago Me van a sacar la puta como la verga Maldato, no cojamos taxi para la fiesta Mijita, la manjata nos lleva por menos Por último, vámonos a patrulla Igual me acabo de bañar Palabras que no chorean por allá Solo te matan o te violan Si tienes Stiggo pelada, está cagado el asunto Te quiero porque vives cerca y si me lo entregas te amo Para que vamos a pagar palcos, cigaletes más emoción Solo ojo con la funda de meado El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes Un fresco de rosa por favor, pero sin idea. Me quedé seco madrina, habla con tu pastel Si los pasteles no hablan A quien quiero sorprender, soy chido pero no Gil Me tome un arroz con jugo, que casi traje mi cédula Y no te preocupes por el sueldo Porque eso es lo único que tengo Lo siento, por du se es lamento. No invito, lo intento, pero el peo no encuentro. Si quieres, te miento. Con tu poder descuento, podría darte más amor del que no cuesta nada. Y seguimos con la huevada. Ya está cambiado estos ropajes, pasemos por la de la haya comprando unos tolones Disfriendo de los hombres armarios con millón cachín encima, luego los agachaditos Y cuidado te agachas mal, o de lado que te empalme el negro como la Como ladrón que es por las mismas te va bajando No me alcanza para ir a la yapla, mejor a Colina y la Playland Park para vueltas en la rueda Moscovita y nos la sacamos De ahí yo pongo fuerte, tres camineras y una de Luki porque hoy me pagaron Una deuda que me debía, la fe malo da lo nuevo esas movidas, solo sucede. Y así mi llave, más chido y me muero. Ni para una salsipaco en los pantallos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde la abuelo. Lo más curro de todo es que esta masilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que eso no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billete, alta loca, solo loca y bien loca, sin distinción de raza o religión. En fila, say my name, recoge el jabón, salto de tigre patada al poco. El helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota esturra. Ya dice que soy el primero. El primero de hoy será perras. Esas son mis condiciones Para ser felices tenemos que ser uno solo Y así gastamos menos Si se quiere casar pídale el vestido de novia prestado a su ñaña Si quiere caleta dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte Si quiere hijos como esos gran teche cuente conmigo mamacita Y dime nomás tu confianza cuando tengas hambre Este hey, te voy a dar Questo è il vostro programma Calcio e Associato. Regresamos en fútbol asociados, Radio Chaulafan Musical. Honra Guayaquil. Estamos aquí gracias al aguante de Metal World porque Metal War es asesoría en software y hardware a la orden siempre con Metal World. Estamos además de aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies, Electro Supplies, Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 096829096. Te decía que más bien. Eh, me parece un encebollado en honor a Guayaquil da, antes el, que un encebollado Olafa. musical entonces. El caldo de manguera, con salchicha, una mezcla la pero la totalmente vez, ecuatoriana eso sí. Habíamos duda. escuchado a los Corrientes, es eh, sí, re, repleto de de de, de vocabulario como es, ¿cómo es la calle? cómo es tradicional, se podría decir hasta cierto punto. Eso una una onda bastante callejera, se le ...se le puede advertir a esta nueva banda y... ...muy no sé si dices tú... ...no, no, bastante chévere... ¿sí? ...bueno, para al menos para mí sí... ...claro que... Eh, ...difundirlo a nivel de radios formales... ...etcétera, es complicadísimo... no ...por, por obviamente por el lenguaje... ...no, pues y... te sacan a patadas... ...sí, difícil... Eh ya se van a, ya mismito van a inaugurarse oficialmente los Juegos Olímpicos de Londres, aunque ya algunas disciplinas se han estado jugando, eh, el caso de el caso del fútbol femenino Sí. así es, eh, arrancamos con el fútbol femenino. Hoy hubo partidos, por ejemplo, Estados Unidos le derrotó 4 por 2 a la selección de Francia, remontó iba Francia ganando 2-0, dos golazos de una de mi amor platónico Alex Morgan. Linda chica. Eso, clara, clara, que Alex es chica. Chicas, chicas, sí, sí, ese es... es... Alex es un nombre unisex en la Unión Americana. Mado. Por si acaso. Eh, Googleenle, Googleenle, Alex Morgan va a salir una chica, muy guapa. Por si acaso, bueno, Valle. sigue, sigue a con a el resto de resultados de fútbol olímpico. Ganó Corea del Norte 2 por 0 a Colombia en ese mismo grupo, hubo una pifia en la organización, se desplegó la bandera de Corea del Sur, eso es más que ofensivo, pues para sí, la... No, la no No quería salir a jugar, ya iba hasta se amenazó con que iban a retirar todo el equipo olímpico de Corea del Norte. Se, se especulan muchas cosas, desde simple chascarrillo y estupidez de, de alguien encargado de, de, de esa parte de la organización, hasta hackeo por parte de nacionalistas escoceses, porque de, hay que comentarte que estos partidos, al menos los del grupo G que te estaba comentando, se juegan en Glasgow, en Escocia. Eh, Suecia derrotó 4 por 1 a Sudáfrica Japón derrotó 2 por 1 a Canadá Las anfitrionas Reino Unido derrotaron 1 por 0 a Nueva Zelandia Brasil le puso 5, 5 por 0 a Camerún ¿Es? Son imbatibles los brasileños en, en el fútbol Ah, la más, más duras son las gringas De ¿no? Yo, yo, bueno. es que yo pongo, ¿no? eh, las, las, normalmente ves que ganan las, las las gringas, las alemanas, las suecas, es que en esos ambientes anglosajones o, o euros o anglos, o sea, la plena y voy a parecer retrógrado, pues son más marimachas las panas. No me destruyan, son más lanzadas pues las chicas, más lanzadas. La bola más. dividida, van a matar se barren tranquilamente, en cambio las chicas nuestras son más femeninas, no van a, no van a, a normalmente no van a ver verse en este tipo de situaciones, ya las nuevas generaciones y sí, ya hemos, las más jovencitas sí se botan nomás todo pero Mientras la idiosincrasia sea como tal, van a dominar las chicas del norte. Bueno, eso del fútbol olímpico. Ya se inaugurarán los Juegos Olímpicos y les hablaremos de ello en las próximas ediciones. Nos vamos con las tablas y los pronósticos para la siguiente etapa aquí en Fútbol y sociedad. Oye, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha, muchísima fe se le tiene a este competidor de canotaje nuestro... Adón, César de Cesare. Bueno, sí, fue oro, fue oro panamericano, así que puede tener sus opciones. Es bien difícil, ¿no? Acordémonos que en toda la historia de los Juegos de Olímpicos Ecuador tiene dos miserables medallas, fruto y de un solo superdotado como Jefferson Pérez Que además es campeón mundial Es un monstruo, eso es de, y, y no precisamente por la gran planificación de las autoridades del deporte ecuatoriano, sino porque simplemente este tipo fue un fue fuera de serie deportivamente hablando Y además era un deporte en el que se podía ganar también Quiere, sin duda. <risa> <graciosa>. La <risa> hay que competición más aburrida del mundo éramos los número uno. Pero fuimos los 20 los... kilómetros marcha. Fin. Y hay, hay una delegación nutrida, 36 deportistas, se, se machaque, se machaca sobre esto, que de todas formas sí es un logro. Hay elementos de muy los cuales... De ¡Chance, chance! Tiene Don, don César de César y las, las chicas pesistas Celedina Nieves y Alexandra Escobar. ¿Sabes no, creo... de quién también se habló muy bien? De los nadadores, de Enderica. No sé, ¿no? ¿Será de ver? ¡Difícil, loco! Ahí en natación siempre los gringos, es los... Mucha ten... Es ah, mucha, no sé. muchísima ciencia ya lo de la natación, la verdad. ¡Claro! Cómo te rasuras... Que, que es con match 3 y no con doble hoja traje debe ser pegado uno oh, y lo que mismo te sacas, que la... te sacas hasta las verrugas para ir más rápido claro o sea el, el acné fuera loco sí. los boxeadores y los pesistas también siempre son parte de nuestra esperanza te ponemos fe con los siempre tenemos boxeadores aquí para ver qué onda nunca, no está ni, ni de lejos de la altura de Don Jefferson eh, el boxeo normalmente nos va bien a nivel panamericano, pero ya olímpico están, están los rusos así que son unos monstruos fe. los con los cubanos también es fregado eh, el tema de las pesas igual con las chinas es difícil con las rusas es fregado eh, qué otros deportes estamos Hay atletas para la marcha. No. Pruebas de largo aliento, tú sabes siempre, es kenianos, de etíopes. Pruebas de... las las de explosión están los, los caribeños y los norteamericanos. Estás un poco derrotista vos también Es que loco, pues eso pasa no, siempre. Sí, sí hijo. es cierto, sí es cierto, pero será de ver y... Ojalá, Y el ojalá. discurso oficial se mantiene en lo siguiente, es nutrida la... la... La delegación, pero la idea es que esta misma Delegación en buena parte pueda repetir Juegos para Más o menos batir Ajá. marcas eh, Probarse un poco más Tener más roce y luego tratar de Competir a alto nivel, esa es la idea Se supone de, Del discurso oficial Esperemos que tengamos Aunque sea una con eso yo creo que es, eh, El Comité Olímpico Ecuatoriano Ministerio del Deporte se daría Por más que satisfecho con una medallita Aunque sea de bronce Listo, parqueados. Si sí, ya fue para allá hasta el ministro se fue para allá, no entiendo para ya. qué. Viceministro también viajó. Man, en fin. No déjales, sé. Ey, mi se quedó encargado, más? ministro encargado, el chino Gómez. <risa> <risa> no, ay, así y así no, no. Pancho, yo creo que se sí ha trabajado. Bueno, hay que que que la goce. En fin, vamos con las tablas de posiciones de fútbol y asociados. Tablas de posiciones en fútbol Y asociados Es cierto que ganó Alonso En Hockenheim, ¿no? Habla un poquitito de eso no, no, La verdad me quedé dormido Yo trasnoché mucho Solo vi chance, chance, ah ganó Alonso, eh, chévere va primero igual en el, en el Mundial Tabla de posiciones entonces en fútbol Y asociados Segunda etapa Segunda etapa la comanda El club Sport ML con 7 puntos más 3 Segundo lugar Barcelona 6 más 5 Un partido menos Tercer lugar Macará con 6 menos 1 Cuarto Liga 5 más 1 Quinto lugar Olmedo 4 más 3 Sexto Independiente del Valle 4 más 1 Séptimo el Nacional con 3 y 0 Octavo el Manta 3 y 0 9 en el Cuenca con 3 menos 2 décimo el técnico universitario con 2 menos 3 décimo el primero el Quito con 1 menos 2 décimo segunda la liga deportiva universitaria de Loja con 1 y menos 4 todo muy apretado se han jugado apenas tres fechas y ahí debe un partido Barcelona ante maca bueno de hecho es el juego es Manta Barcelona Manta Barcelona, eso va a ser el 1 de agosto ¿quieres ir Sebe. con el acumulado o vamos con la Serie no, vamos se con la Serie Menos. Serie B nomás eh, Bueno, terminó la primera etapa El ganador fue la Católica con 39 más 20 Segundo Azogues 37 más 9 Estos equipos están clasificados para el hexagonal de ascenso Tercer lugar Ferroviarios 35 más 2 Cuarto el Quevedo 31 más 2 Quinto el Espoli 30 más 10 Sexto River 30 más 2 Séptimo el Rocafuerte con 29 más 1, octava la UTE de Cotopaxi 28, 29 menos 9, novena la Grecia con 26 menos 12, décimo Limbobura 24 menos 7, décimo primero Mushukuruna 23 menos 14, décimo segundo el Valle del Chota con 22 y menos 4. Se conformaron grupos para la segunda fase de la serie B. Hay que recordar el reglamento. Los ganadores de cada uno de estos hexagonales eh, irán igual a clasificarse al hexagonal de ascenso. Los dos restantes eh, se determinarán por tabla acumulada. Los hexagonales fueron de la siguiente manera. El grupo A, la católica... El Quevedo, el Espoli, la UTE de Cotopaxi, la Grecia y el Valle del Chot. ¿Y? El grupo B, el grupo B lo integran el Azogues, Ferroviarios, River, Roca Fuerte, Imbabura y Musucruna Y esa es la tabla de posiciones, serie B. Bueno, entonces vamos a repasar lo que será la cuarta fecha Que se jugará casi toda en domingo, un partido en sábado Y vamos con pronósticos de Serie A Campeonato Ecuatoriano de Fútbol La fecha inicia con el juego entre... El Nacional recibe al Club Sport MLEC a las 12 del día este sábado 28 de julio. Gana el local 1 por 0. ¿Qué opinas, de allí? 2 por 1 triunfo de los criollos. Siguiente juego. Nos vamos hasta domingo 29 en el cual Liga Deportiva Universitaria recibe al Independiente del Valle. 11 y 30. Empate uno por uno. Car, 1 por 1. 1-0 para Liga. A mediodía, 12, sí. eh, 12 del día en uh -huh. el Estadio Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, el Deportivo Cuenca recibe al Olmedo. El Olmedo continúa con la cosecha de buenos resultados y empatará uno por uno con el Cuenca. ¿Qué opinas, Eddie? Dos por uno para el Cuenca. ¿Cuánto? Dos por uno para el Cuenca. Continuamos. Una y treinta de la tarde en el Vidovista de, de Ambato, el técnico universitario recibe al Manta Fútbol Club. Derrota el local uno por cero. Eh, no te entendí. Vence el local uno por cero más bien. Uno por uno. Siguiente cotejo. En el estadio monumental de la ciudad de Guayaquil, el Barcelona a las 4 horas 30 recibirá a Deportivo Quito. Gana Barcelona 3 por 1. ¿Qué opinas Edi? 1 por 0 victoria para el ídolo. Bueno, Edi. Y en el Va último partido de la fe a las 6 de la tarde, horario poco usual en domingo, Liga de Loja recibe al Macará. Liga de Loja gana 1 por 0 ese juego Eddie, ¿qué opinas? Empate 1 por 1 Viene siendo el cierre de nuestro programa, estimado Ed Esperamos que les haya informado, entretenido, etcétera, eh, sobre todo el aspecto musical. ¿no? Creo que tuvimos una excelente participación en ese aspecto. Eh, asistan al estadio los que puedan, los que gusten, y si no, pues para eso estamos, para informarles. Gracias por su atención, Edison Guapaz Zambrano, quien les ha hablado. Hasta la próxima. Y Sebastián Sebascadero, les agradecemos. Esto fue Fútbol de Sociedad del Podcast. Gracias. Hasta la próxima. Che, esto es fútbol de asociado